Seguimos kermeseando, che, acá estamos. Vamos a saludar, como les decíamos, a Eva Alak. Buenas tardecitas, Eva, ¿cómo te va? ¡Apa! La señora, y la señorita, o no sé cómo será, eh, se le cortó la, la comunicación. Bueno, eh, vamos a conversar con ella, esperemos ahora que retomemos la, la comunicación telefónica. Eva Alak es la autora y la directora, a su vez, de la obra J. Timerman, que cuenta, de alguna manera, la historia de Jacobo Timerman, Eh, y que se va a presentar el 29 de agosto, el jueves 29 de agosto en el marco del quinto festival PAM de literatura y periodismo metieron en el teatro ahora también y eh, sí, tenemos y la Merman, idea de contar eh, Bueno, director del diario La Opinión tiene que ver con, con el periodismo precisamente la historia y el ejercicio eh, durante los años 70 Eva, buenas tardecitas, ¿ahora sí? Ahora sí, perfecto ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, eh, ¿dónde estás físicamente así en este instante? Eh, en este instante estoy en un café en Medrano y Rivadavia, eh, que me acaban de servir, en, en, en frente de las violetas, el clásico. mira sí, y, y sí. Estaban estaba las violetas pero me fui porque había mucho ruido y dije, no, van... Vale. Ya casi que te pasaba con el mozo, claro. Bueno, lindo clima se percibe. Eh, contanos, estábamos estirando un poco eh, hasta que retomamos la comunicación diciendo más o menos quién sos, pero si gustas de definirte vos misma, mucho mejor. ¡Uy, uh, qué difícil! Y bueno, dale. ¡Qué difícil! Bueno, yo, a ver, a ver, a ver. Eh, escribo y hago teatro hace mucho tiempo. También hago, bueno, un teatro con muchas expresiones, se diría, entre... Este, he trabajado mucho con, porque mi madre era titiricera, así que el teatro de títeres y títeres para adultos fue quizá mi, mi inicio en esta, en esta profesión tan linda, así que bueno, es una mezcla siempre, donde se mezcla distintos oficios y distintas expresiones, pero básicamente soy una, una persona de teatro. Bien. Eh, ¿Y de qué se trata J. Timerman? También, este por supuesto, tenemos una idea, pero eh, en tu propia mirada. ¿De qué se trata? mira en es una ficción como siempre, ¿no? No se puede contar la vida de nadie, en realidad, ¿no? Eh, esto es un instante que yo tomo de la vida de Jacobo Timerman, que fue un maestro de periodistas en los años 70. El episodio es del año 71, cuando... Eh, tiene el diario La Opinión, es un instante donde hay un recambio, un recambio generacional en La Opinión muy importante, y debido a una negociación que hace que tiene que hacer Timerman con el gobierno para poder eh, garantizar la continuidad del periódico. Esta negociación es parte de un gran conflicto y <ríe> se les va... <ríe> se les va un poco la vida y la juventud en esta negociación a todos los, los dueños del periódico. Así que están hay distintos personajes, está Jacobo Timmerman, su, su socio que era Abraham Rottenberg, eh, David Greiber, que el otro socio clandestino que tenía el diario, mm. y del otro lado te diría está la Lanuche, que era en ese momento el gobierno de facto que teníamos, junto a, eh, el general Bustamante, que era su amigo, y te diría también el que tenía más duras, y, y bueno, y otros personajes, uno de los cuales quizás es el más importante, que es Julián Sorel, que es un personaje de ficción, que es el joven periodista, el redactor, que es casi el espejo, eh, que gira... Y que hace una curva inversa a la que hace Tino hermano en el trayecto de la obra, ¿no? eh, es un episodio sacado de la vida real donde me permite hablar de algunas cosas que tenido, creo que son las que las que siempre las que siempre están dando vuelta, ¿no? Como el sentido de la literatura, el sentido la la combinación de literatura y política, el Y las contradicciones, ¿no? te diría, las contradicciones importantes que aparecen cuando bueno cuando tenemos un, un oficio que, que necesita de lectores, de público, de, de los que están del otro lado y que solemos decir que son el pueblo. no Todas esas contradicciones y lo difícil que es en Argentina también, ¿no? en un país sudamericano como este... Y en el año 71 uh -huh. Eva, ¿por qué elegiste la figura de, de Timberman? Que por ahí no es tan explorada Digamos, que te qué te llamó? De espera, ahí? espera que te escucho muy poquito ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué elegiste la figura de, de, de Timberman? Decíamos es eh, una figura poco explorada No tan... Sí, sin embargo es un gran personaje Es un personaje con todas las letras Diría que me, me gustó eso, eso de él Que tiene... A ver tiene tiene la carga del héroe trágico no tiene tiene mucho humor es un personaje eh, tiene valentía tiene heroísmo y tiene y tiene una, una, una digamos una, una, una cantidad de contradicciones que reúne este, una, la clase política e intelectual argentina desde los años 60 creo que um, es un personaje que, que me aparece en, en, en, mientras estoy escribiendo café irlandés ...en caserlandés... Que, era, ...que pasaba en los años 60... ...10 años antes que esta obra... ...y los periodistas... ...y la otra con periodistas... <ríe> ...son los, la, las obras de redacción... Eh, ...los periodistas ahí eran... ...Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez... ...así que... ...eran los inicios de primera plana... ...y aparece ese personaje que lo tuve que dejar de lado... ...porque si no se si me abría otra obra... ...vos sabés que cuando estás claro. escribiendo... ...siempre una siempre un material te linkea a otro... ...y yo trabajo con mucho material... De archivo, muchos muchos libros escritos por ellos, mucho material que después lo olvido, lo transformo, lo, lo resignifico, pero es un material que te abre millones de, de imágenes y de historias también. Y esta era una historia que, que necesitaba ser contada. Me parece que me sirvió de excusa, como siempre, ¿no? Los personajes son excusas. Yo no hablo de Jacobo Tiberman en sí, el personaje creo que Esto yo lo, lo, lo aclaro siempre, hablo, lo uso al personaje como uso siempre este, los nombres, porque me permiten decir y hablar, y interrogar ciertos temas, ¿no? Ponerlos en el debate. Creo que me divierte también que, que, bueno, que, que hayan existido y, por otra parte, ellos me brindan, a su vez, una gran cantidad de texto, de materiales, toda su inteligencia, que quizás sola no lo hubiera podido hacer. Eva, Nicolás, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Nicolás. Eh, recién hablabas del proceso creativo. Eh, ¿Te gusta más trabajar con personajes históricos y, y poder armar un buen documento, un archivo sobre sobre su época, sobre esos personajes, y después de ahí meter la ficción? ¿O, o también te sentís cómoda en la ficción más pura, si se quiere? mira me, me, me siento cómoda en la ficción, sí. Eh, igual... Son disparadores, son disparadores. Después sigue siendo ficción pura, porque esos diálogos son diálogos inventados. Sí. En definitiva, algunos, muy poquitos con el joven periodista, te diría, algunos sí son diálogos de, que están documentados. Eh, pero sí, me, me encanta la ficción. Creo que me gusta jugar con los elementos del, del, de la realidad, te diría, <risa> y, y, me, y mezclarlos justamente y hacerlos pasar por el tamiz de la ficción. Eh, tengo otra obra que es la voluntad que se ha representado ya varias veces y el disparador fue la guerra del Malón, y el comandante Prado, una, un sí. un episodio de la guerra del desierto, de la de la conquista del desierto que eh es, que es tremendo y y sobre eso había leído historias y algunos mitos urbanos también, había leído que que, que Sara Bernár había estado por aquí con su compañía haciendo Hamlet y que la habían mandado al sur por la peste en Buenos Aires y entonces dije, bueno, ¿por qué no Este, hacer que llegue en el medio del fortín y sin embargo le quité los nombres y, y son personajes que no no, no siempre lo hago ¿eh? <ríe> así que y ahí fue una ficción pero bueno a veces cuando me preguntan dónde me inspiré los nombres ¿no? pero y a veces en esos textos de ficción pura y sin nombres aparecen más más textos de, de algunos personajes que existieron en este caso como la, la situación es real, la negociación es real y muchos de los datos que se utilizan son reales. No quise robarles justamente la vida. Quise <ríe> quise que esos nombres aparecieran, casi a modo de decirles, bueno, gracias, gracias por darme darme la posibilidad de esta historia, ¿no? De esta historia que me pareció siempre fabulosa y, y que creo que por supuesto la vida real tiene una gran dosis de ficción y que compartimos esa dosis de ficción. Somos seres de ficción, que somos somos Estamos hechos de ficción y es lo que los que nos hace jugar, hablar, divertirnos, discutir y morir también por, por las ideas. ¿no? Decías al comienzo que, que tomaste todos eh, personajes basados en, en personas que existieron menos uno. ¿Por qué mm. le pusiste Julián Soré, que es el protagonista de rojo y Negro de Stendhal? ¿Hay, porque, hay un motivo porque, particular? Sí, sí, sí, hay un motivo. mira es muy sencillo. Primero, bueno, por algunas características de, del personaje de Julián Sorel. Pero más allá de eso, como todo el resto de los personajes existieron, y si los pones en Google, eh, que es lo que hace la gente que suele hacer, eh, aparece en la vida de ellos, eh, yo sabía que iban a buscar a Julián Sorel. Sí. Y entonces puse un personaje de ficción porque lo primero que aparece cuando vos lo buscás es personaje de ficción. Claro. <ríe> en cambio, si no me iban a decir, uy, estuve buscando a Julián Sorel y no lo encontré, eh, eh, si le hubiera puesto un nombre cre yo quería creí, que que ya que había un personaje que no este, que no estaba robado de, de la historia que, que fuera realmente robado de la ficción Ahí. Eva, yo sigo hablando de nombres eh, sí. te iba a preguntar cómo elegiste el nombre porque justamente le estamos dando importancia a eso lo que es ficción en los, los nombres en sí mismo Y además, ¿por qué siendo a su vez un nombre tan fuerte, Jacobo, es un nombre que recargado, sí. lo sacaste del título con una J? ¿Quiere decir algo o es una pavadita? Mirá, eh, podría haberlo puesto. Creo que era muy fuerte también para para, para la familia, para los hijos, para los lo conocían, y porque también es una ficción. O sea, justamente creo que Jacobo Tima me hubiera quedado como un documental, ¿no? Y uh -huh. mi gran pelea siempre es aclarar que no es un documental, entonces eh, y no estamos ya en la época de Shakespeare donde te ponían los nombres no <ríe> pero creo que a ver eh, eh, me quedó j que no me gustaba me sonaba policial también me sonaba algo de del ritmo y del de la dinámica que tiene la obra y que que iba con ese nombre diz vueltas millones de vueltas, eh no no fue fácil encontrarlo pero cuando apareció J timberman no no pudimos salir de ahí lo quise lo quise evitar quise evitar que se llamara con, con su nombre pero pero la verdad que fue es muy es, a medias es, es, son, es, suena además este realmente como desde el policial negro y de, de, del cine que a mí me gusta y, y bueno quedó está bien. Un poco te vamos a, a conocer, quienes todavía no, no tuvimos la oportunidad. Hola, hola. De... Hola, ¿sí me escuchás? Eh, tengo problemas con el micrófono. ¿Me estás... Ay, escucho, ah. escucho muy poquito. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, ahora perfecto. No, es, es mi micrófono, ah. perdón. Eh, no, decía que, que algunas personas te vamos a conocer recién eh, a través de, de la obra en J. Timerman el, el 29 de agosto acá en, en Santa Rosa, en el marco del Festival PAM. Pero recién hiciste mención a otras obras tuyas eh, y decías al, al principio que bueno la idea era generar disparadores. Eh, ¿Cómo definirías tu teatro, lo que el, tus obras? ¿Es un teatro político? Eh, ¿cómo, cu ¿Cuál sería la idea? Bueno, la, la raíz. Y es difícil. Yo siempre prefiero que me definan los demás. La verdad es difícil porque uno esas cosas las ve a la distancia, ¿no? Eh, creo que sí, que el teatro político no es teatro histórico. Eh, no no creo en el teatro histórico. Me parece que tan, tiene algo aberrante eso de que es una mezcla entre clase de historia y teatro que no es ninguna de las dos cosas. Sí, creo que tiene elementos de la historia y y ya van varias no con eso eh, entonces debería definirlo así yo creo que que primero que nada el teatro es un entretenimiento y eso es así creo que primero busco que sea una historia que, que atrape al espectador y que me atrape a mí y que, y que hable de, de, a ver de algunos temas que, que, que los que creo poder eh, hacer dialogar a los personajes no eh, pero después te diría que es teatro independiente también ¿no? y, y tiene esas libertades eh, ya sabe lo verán ustedes ojalá la pasen bien me encanta me encanta la verdad que hay un festival como el que están haciendo no no no no lo conocía y es un honor estar ahí el festival que es periodismo y literatura digo me parece que es brillante es eh, brillante la idea y los felicito por eso, ¿no? Y la verdad que es, es un placer poder poder participar. Buenísimo. Eh, eh, ¿Conocés La Pampa? No, no conozco. ¿La imaginás? ¿Algo? que, que, que... Mirá, eh, leí mucho y hay historias que, que te diría que, que transcurren eh, o que pasan por allí, pero... No vas a meter la siempre, Casa de Papel que están con que todo con eso. Siempre tengo esa en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, digo que están todos con la pavada de una escena de la Casa de Papel donde hay uno de los prófugos, qué sé yo, que está en la pampa, dicen. Ah, no me digas, no, no, no, esa no la vi nunca la Casa de Papel, claro, no, no. Mejor, pero... dale. ¿Y qué decías? ¿Qué, qué lecturas eh, te, te recordaste? No, no, así que digamos, de, de, esas, de esas extensiones, ¿no? En esos... Me, me, me suena como a un lugar muy extenso, ¿no? Como imagen que tengo, la primera imagen, ¿sí? Eh, así como, como específico, no no, no no se me viene... Pero bueno, todas las historias de la conquista del desierto que he leído, hay... de la época de, de, desde el 1840 a, a 1870, eh, mencionan todo ese ese territorio. Y... Y la verdad que, <ríe> que tengo mucha ganas de conocerlo. Uh -huh. eh... que fue, fue una obra que yo había dirigido en un momento que fue gira, que yo no fui, que era Código de Familia, hace muchos años. Muchos años. Eh, una obra de Daniels Hermanos. Pero con Tomás Fonsi, Raúl rizo Arturo bonín No sé si se acuerdan no. Que hicieron, hicieron gira en Santa Rosa, algo pasó, no me acuerdo. Pero estoy hablando de hace mucho, ¿eh? Uh -huh. decías, decías hace un rato que, bueno, eh, la, la obra la escribiste a través de muchas lecturas, a través de mucho archivo. ¿Encontrás algunas similitudes, identidades o no en ese periodismo de los 70 y, el bueno, ahora...? mira creo que un periodista siempre está haciéndose la pregunta de cómo ser independiente, para qué sirve, como nos hacemos todos. Eh, de alguna manera también pongo el rol del periodista porque es un rol que conozco por mi padre, pero... pero no es una obra que es dedicada a periodistas, obviamente no entiendo que que el público puede puede identificarse con con algunos pensamientos y algunas inquietudes de los personajes con muchas el el sentido del para qué eh, que siempre aparecen en estas obras creo que está volviendo está volviendo y y, y es un debate permanente. Creo que la relación con, con los gobiernos, con los distintos gobiernos, ya sean de facto o, o democracias, la idea de, del cuarto poder, ¿no? Eh, uh -huh. es un Está en debate todos los días. De hecho, hay una, hay una gran discusión acerca de cuánto los medios de comunicación influyen en las opiniones y decisiones de las personas. Eh, es una diría, es una discusión que está que está abierta y vigente. Eva, viste que en épocas de crisis siempre eh, se dice, creo que con razón, que, que el entretenimiento, el arte, la cultura en general se ve muy afectada. Eh, en estos tiempos, ¿cómo se ve afectado? Vos definiste que lo que hacías era teatro independiente. ¿Cómo, cómo los golpea o cómo los, los toca cuando no hay un mango en la calle? Y mira mirá... Eh... Acá hay mucho teatro independiente, eh, ya no es el teatro independiente de la época de mi padre, ¿no? que hacía obras de jueves a domingos, eran cinco teatros, había muy poquito teatro oficial también que competía con el precio. Eh, yo creo que acá hace mucho que empezó la crisis, en ese sentido las obras van una vez por semana, eh, las escenografías son muy muy económicas, porque no, no hay espacio en las salas para guardar tantas obras, El, los actores van y recorren de una obra a la otra, y hay obras que funcionan y hay obras que no funcionan tan bien como siempre. Creo que hay muchas promociones, lo que se está haciendo ahora es muchas promociones, lo que se ve, ¿no? Que refleja un poco la crisis, en las promociones, los descuentos, eh, yo me reía porque, por ejemplo, ahora hacemos tres funciones en Timbre 4, de J. Timerman, y... Y estaba viendo las promociones que hay para todas las obras en, en esa sala que es una sala muy importante no que creó claudio Torcachira hace muchos años y hay por ejemplo sub 30 hay un o sub 28 perdón sub 28 hay un descuento pero también post 80 <risa> <risa> <risa> <risa> hay como como packs con cena packs con cerveza eh, packs de 4 de seis y eh, bueno hay descuentos de todo tipo sí yo creo que uno de los grandes problemas también es la, la competencia entre tantas salas y, y la imposibilidad de subir los precios en relación a, a lo que se debería por los gastos que tienen no bien también por supuesto la competencia desdeleal con el estado eso sin duda, uh -huh. o el estado hace obras quizás a, a, a obras que con las que las que puede producir obras este muy imponente, sí que está bien, porque es el rol del Estado, pero obviamente a unos precios que compiten absolutamente con el terreno independiente. Eva Alak, muchas gracias por conversar con nosotros, más vale que si quieres decir algo más, está el micrófono abierto y nos encontraremos a fin de mes. Bueno, va a ser un placer, de verdad que, que me encanta, y, y, y por supuesto allá charlaremos eh, de todos estos temas con un poquito más de profundidad que, que lo que podemos hacer por acá, pero... Le puedo asegurar que, que mi mayor interés es que la pasen que, que, que el público eh, que se sienta no te digo interpelado porque esa no es la idea pero sí conmovido o por lo menos entretenido con el espectáculo que vamos a llevar que por supuesto sin duda ya que se trata de jacobo últimaman y la reacción delodi de la opinión tiene que ver con, con los temas que ustedes este, están desarrollando en el festival Pero bueno, espero que estén a la altura de... de las expectativas. Gracias de vuelta y abrazos. Gran abrazo. Eva Alak es la autora y directora también de la obra J. Timerman, que vamos a poder estar viendo en la usina el próximo jueves 29 de agosto en el marco del PAM, del quinto PAM ya.